Jóvenes, eh, vamos a dar una variedad de menú este año en el desayuno escolar. Tenemos la compañía de alimentos, Delicia, Inés Patricia Peredo, una emprendedora, Pat María Tatiana Chávez, otra emprendedora, montereña Adela Yanet Moreno, Juan Carlos Barrios, Alberto Bando, Marlene Rebollo, Tenemos a, a la empresa Lácteos Bol, que, que nos va a dar cuatro cuatro variedades de alimentos, lo que es leche saborizada, bebida láctea, yogur, probiótico, néctar de fruta. Son alimentos industrializados. Como también vamos a recibir eh, eh, leche con avena, de industria y compañía de alimentos que es otra producto industrializada. El resto que hemos mencionado son alimentos naturales. Frutas que vienen con todo el las proteínas, vitaminas que nos dan de forma natural. Quiero decirles, nos faltan todavía tres ítems de alimento adjudicarlo. Estamos hablando de dulce de leche o crema de leche. Estamos hablando de yogur frutado Y otro, que no me acuerdo, pero tenemos todavía. En este momento, más de ocho empresas jóvenes nos van a proveer alimento complementario. Y si lo adjudicamos unas o dos empresas más, vamos a llegar a diez empresas aproximadamente que nos van a dar alimento este año. Es importante la variedad de empresas que tenemos, aparte de de dotarnos alimento, queridos maestros, maestras, es que cada una de estas microempresas van a generar empleo, van a generar trabajo, van a generar movimiento económico. Muchas de las empresas grandes están un poco molestos con nosotros, como PIL y otras empresas que son grandes, y este año hemos querido cambiar el... el eh, el horizonte de este alimento complementario, ocupar lo nuestro, utilizar lo nuestro. Por eso, chicos, tienen que disfrutarlo a lo máximo. No quiero decirle que les vamos a cansar con la fruta o con banana, alguien decía.